Y hoy se presenta por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Va a haber una conferencia de prensa a las cinco y media de la tarde en el Congreso, un pañuelazo federal, otras actividades. Una de las diputadas que firma este proyecto es Mónica Macha, del Frente para la Victoria, PJ, de la provincia de Buenos Aires, está en contacto con la red nacional de Farco. Hola Mónica, buen día. Pepe Frutos desde el informativo de Farco. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Mónica. No, por favor. ¿Cuál es el, el, el sentido, la reflexión de presentar nuevamente este proyecto por octava vez en un año electoral, donde muchos recomiendan que no se, no, in, no, no ir con, con estas iniciativas, y además después de el, la histórica movilización que, que motivó el debate el año pasado? Bueno, yo creo que ahí hay varias cuestiones para, para ir pensando. La primera es que es cierto, el año pasado fue, para nosotros fue una, un, fueron jornadas históricas, de hecho las vamos a conmemorar como tal, el, tanto el 13 de junio como el 8 de agosto, eh, y en realidad, si lo miramos retrospectivamente, fue el momento en que más lejos llegamos, ¿no? que, que, que se haya debatido en el Congreso, que se haya logrado la media sanción en diputados y luego el debate en el Senado... Y creo que más allá de las especulaciones políticas y el feminista menos pensado y todas esas cuestiones, yo sinceramente creo que llegamos a esas a esas instancias por la movilización del de las del, del movimiento feminista. Creo que ya hay una cuestión muy fuerte de articulación entre distintos sectores este que tienen que ver con esta pelea, que logramos cada vez mayor articulación, mayor fuerza a nuestras demandas y que por supuesto, sí, este año tiene la la digamos, la digamos el contexto más complejo a partir de, del año electoral, pero me parece que es un debate que, digo, por un lado un debate que está siempre presente, por otro lado una definición de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de querer que el proyecto siempre tenga estado parlamentario como el año pasado perdimos en el Senado, cae, entonces hasta ahora no hay proyecto presentado por la campaña, a partir de hoy ya sí, y entonces retomamos esta tradición de, ...que es una tradición política, no una tradición en sí misma... ...sino que tiene que ver con, con una búsqueda de efectos políticos... ...va a seguir, vuelve a estar en debate... ...y se verá después cómo sigue el debate en comisiones... ...cómo, cómo sigue, digamos, la, la discusión sobre este proyecto. este También entiendo que, que nosotras vamos a un debate... digo ...de mi, mi pertenencia al Frente para la Victoria, PJ y Unidad Ciudadana... ...vamos a este debate sabiendo... y, y por, ...por la práctica, por la experiencia política que toda la posibilidad para que las mujeres tengan mejor vida y mejor salud siempre está ligado a mínimamente que haya un Ministerio de Salud, que podamos pensar en las mujeres con un nivel de, de de trabajo no tan precarizado o falta de trabajo como pasa ahora, que puedan tener todas las, los insumos necesarios para cuidar su salud o para y, y para prevenir embarazos no deseados, que eso es el uso de métodos anticonceptivos, pero significa un presupuesto sanitario que hoy no tenemos, que antes teníamos y garantizaba los anticonceptivos en centros de salud y hospitales. Entonces, no está esto, digamos, es una discusión que para nosotros y nosotras va también en paralelo con la discusión electoral y con la necesidad que tenemos de este lograr que el que el 9 de diciembre del año 2019 sea el último año de gobierno macrista en Argentina, digamos, que esto es para nosotros está atravesado permanentemente por el modelo de país que está en, en pugna. Mónica, eh, ¿este año hubo menos firmas al proyecto? ¿Hubo, hubo legisladoras y legisladoras que no, no quisieron comprometerse en bueno por esto de que era un año electoral? La realidad es que lo que sucede es que el, el Congreso está casi paralizado. Eso es un problema porque no hay reunión de comisiones, creo que hemos tenido en el año dos sesiones ordinarias, las demás fueron especiales que que se han armado y se han logrado sostener despedía la oposición, pero pero no, no no no no hemos podido avanzar este legislativamente y eso también hace que muchas personas que que necesitamos que firmen y que tienen que firmar y que firmaron el año pasado no estén en no estén en en CABA, no estén en Buenos Aires. Entonces ahí hay una una situación este que que, que sí que nos nos influye mal eh, y después en el caso del bloque nuestro no hemos presentado firmas muy parecidas a las que presentamos el año pasado. Yo no sé ahí cómo estará la situación en Cambiemos, que ellos tienen una mayoría, porque esto también es el otro punto, tienen una mayoría que votó en contra del proyecto. Nosotros al revés, de 64 que estamos en el bloque Eh, ocho votaron en contra los demás votamos todos a favor entonces eh, hay hay hay no no no hay una no hay un decaimiento en, en la falta de compromiso eh, sino esas esas otras dificultades pero en, por lo menos en nuestro bloque pero entiendo que, que, que otros bloques tendrán otro tipo de dificultades y habría que ver con ellos qué es lo que está pasando Ajá. Mónica ¿hay, hay chances de que de que pueda tratarse este año que pueda al menos empezar en comisión y llegar al recinto Sí, sí, sí, hay hay posibilidades. Yo no creo, o sea, si bien, así como digo, hoy lo presentamos y, y a partir de mañana empieza, en todo caso, la, la, la estrategia legislativa que nos vamos a dar, no creo que este año, sinceramente, se genere un plenario de comisiones como el año pasado y mucho menos las reuniones informativas, es mi, mi parecer. Pero sí podemos lograr dictamen en, en una comisión y, y poder llevarlo al recinto en estas hay que ver hay que ver los momentos hay que ver también es que, que si las comisiones llaman a reunión insistir para que llamen a reunión eh, son como varios pasos que implican la tarea legislativa pero que en función de la experiencia que hicimos el año pasado hay chances para que alguna estrategia podamos construir Mónica eh, los puntos principales de este proyecto ¿Cuáles son? Eh, la, la ¿Está garantizada la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14? ¿Y qué otros puntos uh -huh. importantes tenemos? Bueno, eh, incorpora en, en función de las de las demandas de las reuniones informativas del año pasado, incorpora en los fundamentos y en el texto de la ley eh, todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral y la entrega anticonceptivos gratuitos en hospitales y centros de salud. Para nosotros eso estaba era una cuestión que, que iba de hecho que no, no, no era necesario explicitar porque estábamos haciendo foco en la legalización del aborto teniendo en cuenta las otras dos variables que de hecho son parte de la consigna completaría en la consigna de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito pero como hubo una demanda muy fuerte de muchos sectores, es decir que esté que esté en la ley que esté escrito bueno se incorporó y eso está este despojan tiene mucho de lo del proyecto anterior que es la legalización implica que, que entonces eh, el aborto la interrupción voluntaria del embarazo se constituya en una política sanitaria que esté dentro de lo que es el programa de salud sexual y reproductiva eh, incluye bueno muchas de las cosas que están en el protocolo fal 2015 que es eh, la garantía hacia todas las mujeres de tanto en hospitales eh, tanto en, en, en el sistema en, en el sector sanitario financiamiento estatal, como en el sector sanitario privado y de obras sociales, eh, que tiene que estar garantizada la práctica y que si en esa institución hubiere eh, profesionales que presentan la objeción de conciencia, eh, el Estado tiene que garantizar que ha haya otro profesional u otra profesional que este garantice la práctica y que esa situación de objeción de conciencia no dilate por demás los tiempos, porque acá los tiempos Eh, marcan la legalidad de, lo, de la ilegalidad, ¿no? O sea, si se pasa las 14 semanas ya no se puede hacer. Entonces es muy importante que quien plantee la objeción de conciencia lo diga y y rápidamente se genere la instancia donde otro médico, otra médica pueda hacer la práctica. este Porque a veces, lo ¿qué es lo que pasó en cipoletti no? Un médico claro. que no hizo el aborto, Eh, para una piba que estaba dentro de la interrupción legal del embarazo porque era un embarazo producto de una violación y al dilatarse tanto ya después ya no pudo abortar entonces y eso esta es la primera vez que un, un médico es este en ju va a juicio y es sancionado eh, y condenado por esta situación uh -huh. Mónica qué pasa con las consultorías que bueno Despertaba mucha preocupación en los que uh -huh. en los sectores que luchan porque hay una ley que garantice el aborto porque se los pensaba o podían llegar a ser espacios cooptados por grupos antiderechos para bloquear las interrupciones de embarazo bueno en principio lo que lo que dice el proyecto es que estas consejerías son opcionales porque hubo en el, el año pasado una discusión que las quería poner de modo obligatorio entonces ahí nos dijimos no son opcionales pero porque pero porque nos basamos en el respeto por el derecho a decidir de las mujeres pero si una mujer quiere pasar por una contejería va a tener el dispositivo eh, para poder hacerlo pero si decide no hacerlo no no lo hace y ya está digamos o sea como que no no es un paso obligatorio porque también pensábamos esto que vos decís que si si es obligatorio de repente es además de dilatar los tiempos es eh, hacerla pasar a la mujer por una situación que ya no no está eligiendo no está no no quiere y ahí podía haber un intento de eh, convencerla de que no aborte o, o, o plantearle alguna situación donde se intentara modificar su decisión. Eh, en general, obviamente, las consejerías que hay funcionan son consejerías que están eh, llevadas adelante por distintos profesionales que que lo que hacen es respetar el derecho de las mujeres eh, y brindar la información que las mujeres necesitan. cuando Digo, dentro de la, de lo que es la interrupción legal del embarazo es un dispositivo que está también digamos este posible ahí para para para eh, para poder escuchar y para poder intercambiar ideas. ¿Qué si él generaremos si riesgos de que en naduna esas consejerías suponiendo que se legalice, que tenemos consejerías en todos los lugares eh, que sean este que hubiera ahí profesionales eh, que están en contra del derecho a la legalización y que entonces intentaran compensar? Nosotros no lo podemos garantizar que eso no va a suceder, pero sí podemos sí podemos pensar que eh, que muchos de las personas que están a favor de la legalización van a estar con una con una vigilancia digamos en este punto una vigilancia de que la práctica y que el derecho se puedan cumplir entonces eh, habrá que verlo en cada lugar y habrá que que, que, que evitar que, que se haga trampa en ese punto y si algo de esto sucediera actuar rápidamente para para que no no se consoliden dispositivos así. Mónica, bueno, entonces hoy a las cinco y media es la conferencia de prensa, ¿no? Cinco y media, conferencia de prensa en el Congreso. Muy bien. Y también, en el anexo. En el anexo, en el anexo C. Y también pañuelazo federal. Pañuelazo federal, eh, va a haber cartas más temprano también temáticas y, a la, y después de la conferencia de prensa un festival. Mónica Macha, diputada nacional del Frente para la Victoria, representante de la provincia de Buenos Aires. Gracias por el contacto con el Foro Argentino de radios Comunitario. Gracias a ustedes. Hasta que tengan luego. buen día. Buen día.